El técnico de la selección argentina, el último contacto que tuve fue te paso con Rodrigo García y me dejó pagando. En España. En España, siempre llamadas internacionales sí. con Lama. Eh, hablamos, cuando está sí. fuera hablamos. Sí. Eh, Julio Lama, querido, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, gracias por estar. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Este digo, inmersos en, en el juego de las estrellas, pero sin descuidar. Eh, el resto del básquet, y el resto del básquet implica selección argentina, implica en este momento, Julio, Juegos Ode Sur, buena presentación y buen triunfo en el día de ayer, y, y hoy una nueva presentación. Bueno, ¿qué, ¿qué te ha dejado en principio este este comienzo de Juegos Ode Sur? Bueno, el, el comienzo... Eh, eh, en un partido que... El, el mérito fue mantener el partido. Nosotros éramos favoritos y el mérito de los jugadores fue mantenerlo sencillo y no complicarlo. A nosotros nos vino bien también para poder ensayar y repetir eh, los sistemas de juego que vamos a necesitar para el momento más importante en este torneo y en el cual lo, los rivales que vamos a tener para ver si podemos cumplir nuestros objetivos son Colombia y Chile. Bueno, eh, y hoy justamente eh, se viene una, una prueba interesante, ¿no? Otro tipo de rival, además. Sí, Colombia es, eh, son muy atléticos y tiene esta buena estatura. Nosotros también la tenemos, así que la, la cosa más importante para el partido de hoy es jugar, eh, manejar el ritmo como nos conviene a nosotros, ¿no? No no jugarle un partido de, de correr y saltar en el cual ellos nos nos pueden eh, igualar, nosotros tenemos que jugar eh, este, eh, manejando el ritmo del partido y usando mal la, la técnica, la selección de tiro, en la cual nosotros somos superiores a ellos. Julio, ¿cómo, cómo estás? Matías Traversa, buen día. Hola Matías. Una, una, lo vieron a Colombia ayer en algún momento de, de del sí, partido pero no jugó tuvo día ah es verdad es verdad ayer Colombia no jugó es un equipo claro, nos tocó jugar el primer partido sin ver, ni a Ecuador ni a Colombia claro que... pero Colombia es un sí. equipo extraño porque eh, presenta muchos muchos jugadores in, internos y solamente cuatro o cinco perimetrales es sí creo que vinieron con un plan de, de altura de desarrollo de jugadores altos tienen siete jugadores De más de dos metros, por ahí alguno de ellos es perimetral, nosotros también tenemos a Georgette y Boerre, que son perimetrales altos. Entonces, eso no lo conocemos bien y la realidad es que lo vamos a conocer hoy mismo en la cancha. Eh, eh, bueno, nada, estamos preparados para. Ahora mismo estamos almorzando y en un ratito nos vamos para la cancha para hacer un buen partido hoy. El partido, el partido el partido de ayer, más allá de esto de estos atenuantes, de, de, de mantenerse, de ejecutar sistemas, cosa que tuvieron una sola práctica, vale remarcarlo también, que fue eh, el día del viaje en, en la UADE. ¿Qué más ofreció? Porque lamentablemente no hemos podido ver imágenes de, de, del equipo eh, julio. Nos gustaría que, que nos detalles un poquito más teniendo en cuenta que, que solamente hemos leído alguna crónica y hemos visto estadísticas simplemente. Nosotros pudimos eh, derrotar a todos los jugadores y la verdad que comenzamos jugando el partido bien, el partido se definió, eh, eh, se puso eh, bajo nuestro control de entrada y ese fue el mejor mérito de los jugadores, la actitud y la concentración para jugar serio, Eh, como corresponde, por otra parte, no hay ningún mérito, es la, la obligación, pero es lo que los jugadores han hecho. Y, y, y la verdad que, bueno, de entrada, lo que eso fue lo que más ofreció, que de entrada, tanto en defensa como en el rebote, como en el, eh, como en el ataque, eh, el equipo tuvo muy buena actitud y muy, muy concentrado para poder eh, imponerse de entrada. Bueno, es, es un equipo que, eh, que, que muchos estuvieron en, en, en el premundial, Julio. De, de, la mitad del equipo casi sí, ha estado en nosotros en el vinimos con un buen equipo. Yo creo que eh, acá el, el, el mejor plantel es el nuestro, en este torneo. Y nosotros vinimos dentro de un proyecto. Ayer estaban las autoridades de, de Sudamérica acá y... Eh, dentro de ese proyecto que ellos tenían de que eh, abrir la edad de mayores y que vayan con los jóvenes más destacados, todos los equipos, nosotros nos, a, nos aplicamos a esa, a esa idea, otras selecciones nacionales no, decidieron no venir, y en esa situación nosotros venimos con un, con un eh, buen plantel que... De hecho acá hay jugadores que muchos que van a jugar el Sudamericano y algunos que van a jugar el Mundial. Claro. Así que en eso también lo queremos aprovechar para que estos ocho días juntos nos sirvan para eh, conocernos más, para poder eh, eh, eh, generar equipo, ¿no? Generar equipo dentro de la cancha y grupo fuera. Eh, y bueno, nada, en este momento, por ejemplo, primera vez que viene Luca Vindosa y... Sí. Eso es positivo porque nunca eh, yo había podido estar con él y, y, y es bueno conocerlo. También pasa con otros jugadores como Lucino Romano. Mm. Esos son los únicos que nunca habían estado eh, sí, entrenando claro. con nosotros. Claro. Y con el equipo mayor, digamos. Y sí. entonces, eh, suma. Eh, la verdad que la Liga ha hecho un esfuerzo parando el calendario para que lo podamos hacer. Eso vale también somos conscientes que está el Juego de las Estrellas, en el cual nosotros lo queremos un montón y nos gustaría estar ahí, eh, no, no se dio no estuvo en nuestra mano y queremos, eh, bueno, desde acá deseamos que salga todo bien. Y, eh, y bueno, ahora estamos acá metidos en, en la delegación argentina, en la cual es muy lindo, yo lo valoro mucho desde que sea de allí 2008 y después en Londres, uh -huh. eh, me encanta el ser parte de la delegación argentina y convivir con los otros deportistas, nosotros más allá de ser basquetbolistas somos deportistas y estamos encantados de estar acá, vamos a hacer el mejor resultado posible. Sí, sí, a mí a partir de algo que decís me parece muy interesante esto, va a ser un año con mucha competencia. Y, sí. y y donde sí, los grupos van a ser importantes está, también, Digo, cuando cargado. hablo de grupo, esto hablo, también... hablo desde el humano, desde bueno, de, de, de la convivencia. Sí, esto también nos va a permitir, José, hacer un poco más corto la preparación para el sudamericano. Claro, claro, claro. Eh, estos días de acá van a restar días de lo del sudamericano, porque que nosotros podamos estar ahora acá, estos ocho días, con los jugadores y que refresquen el sistema de juego y que también el preparador físico puedan, desde ahora, eh, eh, eh, coordinar o monitorear un entrenamiento físico hasta el primer día del sudamericano, nos hace ganar tiempo. El sudamericano, Julio, que además toma otra relevancia en relación a otros sudamericanos, teniendo en cuenta que, que ofrece boleto de clasificación, pensando, o sea, siempre yendo un poquito más hacia adelante... Eh, pero que hoy es mucho más importante de lo que fue el de resistencia, por ejemplo Sí es clasificatorio para el preolímpico uh -huh. y hay tres lugares sí. eh, lo que pasa es que supongo que en los tres lugares al no estar Brasil ya ni, ni en el preolímpico debe tener con eso creo que también el próximo preolímpico es de ocho equipos, entonces bueno uh -huh. pero bueno, tres lugares hay que conseguirlo así que nos vamos a preparar bien Y vamos a armar un buen equipo para poder conseguir ese boleto. Yo sé que se focaliza mucho en su trabajo, usted, eh, pero que también le gusta ver eh, otra posibilidad y otra disciplina. ¿Pudo ver algo o no? Todavía no. Me, me gustaría, porque eso eh, lo he disfrutado mucho en los, sí. en los dos Juegos Olímpicos. Mm. Eh, todavía no pude mirar para el costado porque que llegamos entre ordenar un poco, no la logística del equipo eh, y entrenar y jugar en cuerpo técnico todavía no hemos tenido un minuto para otra cosa, pero eh, lo vamos a intentar en los próximos días. Uh -huh. Organizativamente bien. Eh, sí, el lugar de, de juego, el lugar de, de competencia, sí. es eh, nuevo, moderno, lindo, está bien. Eh, y Eh, el resto de la logística está ok. Bueno, bueno. Julio, no te molestamos más porque queríamos hablar básicamente de, de Juego de Sur y siempre nos atendéis y amablemente. De, tendremos tiempo para, para seguir charlando en un año importante, competitivo y largo también. Un abrazo y suerte, Julio. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Gracias por atendernos. Este, Julio Lamas.